Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo ah, andan? Bien. Muy bien, bueno. Conta, feliz año. Feliz año, Bortiri. Contanos eh, cómo, bueno, cómo está empezando la temporada por allá. Bueno, no, esa temporada arrancamos con algunos problemas porque tuvimos COVID este, en, en el, el día 29, y este, en los cuales, bueno, hoy me dieron el alta la mañana, así que este, recién salgo. Y, este, y teníamos treinta y pico, de casi treinta y seis, creo que son los casos, de COVID, este, y creería yo que para el lunes que viene ya vamos a estar en la gran mayoría, sobre todo los empleados municipales, eh, van a estar todos este, dados de alto. Eh, Martín, cuánto ¿cuántas personas viven ahí en Casa de Piedra? Porque treinta y seis entiendo que es un número altísimo para la cantidad de personas. Claro, ciento veinte. y eh, el porcentaje más alto en población. O sea que eh, más o menos si son 120 déjame hacer la cuenta rápido eh, casi el 40 por ciento, el 30 por ciento de la, 30 por de la localidad está contagiada y el resto debe estar aislada. Sí hay gente aislada, mucha gente aislada, otra contagiada y este lo que gracias a Dios no tenemos ningún caso de, de gravedad. Digamos. Uh -huh. Este, porque la gente está estamos todos vacunados claro la mayoría la mayoría tienen las dos dosis va todos tenemos dos dosis están y algunos ya tienen tercera dosis uh -huh. este por ejemplo a mí no, no no me hizo nada yo estuve positivo y con un pequeño resfrié ¿no? ...un poquitito y este y bueno y me tuve que quedar solo en la casa eh, pasé las fiestas... como me tocó a otros también aquí en la visa Así que este, desde las ventanas nos saludamos, este, desde el Año Nuevo, algo diferente, fue una experiencia atípica. Y bueno, y ha venido gente, pero nosotros habíamos informado que, que pedíamos que se sepa entender la situación, porque no tenemos para atenderlo. No claro, o, o, hoy, Martín, hoy Martín, si alguien llega a Casa de Piedra Con estos 36 eh, casos activos, con la cantidad de gente aislada, no hay capacidad para atenderla, para asistirla. Hoy hoy sí, hoy ya pueden empezar ahí, pero este digamos que bien, bien, bien vamos a estar el día lunes 10, el martes 11 ya vamos a estar en, en buenas condiciones. Uh -huh. ¿Viste qué significa buenas condiciones tener? Por ejemplo, eh, en el día de ayer empezaron a cortar el pasto. ¿Viste? El pasto estaba eh. alto, empezaron a cortar el pasto. Y, y bueno y, y me, tengo cuatro empleados que ya están trabajando el resto están adentro y y después este tenía una chica que me limpió los baños y al otro día dio positivo así que me quedé así que los chicos están eh, haciendo cortando pasto y limpiando el baño eh, después este la, la encargada de La información solamente puede informar Irma, que es la que informa, la que tiene el teléfono donde llama la gente. Y bueno, este creo que mañana ya va a estar activa Irma. este Entonces eh, va a poder darse las vueltas. Eh, teníamos que pasar la máquina en la playita del río y bueno, recién el viernes va a estar la máquina pasando, ¿viste? O sea que yo creería que la semana próxima vamos a estar en condiciones... de que este, darles el servicio. Las cabañas son privadas, así que están todas en condiciones, pero nosotros lo que tenemos es el, el camping y, este, y los baños y el río. Y el, ¿Cuántas y el... plazas tiene, Martín, Casa de Piedra? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas plazas? Cu ¿Cuánta gente ah, puede alojar? Y vienen, Son set, 70 y pico, son más o menos, de plazas con las cabañas, El hotel loco no que es privado y el hotel lo cerraron con la pandemia y está a la venta el hotel y o, o alquiler, estamos viendo uh -huh. si algún interesado este, aprovecho <ríe> la radio <ríe> que llame y que venga. Pero lo cerraron el hotel y este tengo cabañas, este, que son muy lindas las cabañas, está todo informado. Esta información está en un Facebook que se llama Martín Bortirica Piedra ahí está toda la información, buscan. Y este yo después les voy a dejar el teléfono a ustedes, si me hacen el favor, sí. este, de información. Que es el 2954 eh, 3215 cincuenta Este, Bien. por, por Irma, tienen que preguntar. Bien. El... Y este, y bueno, y después tenemos el parador, el restaurante está activo también, muy lindo, la estación de servicio, este, ahora creería que ya estos próximos días va a estar funcionando las 24 horas también porque teníamos merma de personal, más allá que no la manejo yo, la maneja Pan Petrol pero creo que ya en unos días va a estar las 24 horas funcionando la la, la estación de servicio Martín, ¿cómo está el nivel del lago? y el lago no está, el lago que, que, que la gente está acostumbrada porque hay muy baja hubo baja nieve viste claro y lo que El año pasado hubo buena nieve, pero estaba muy seco el lago. Entonces este, pudimos este, recuperar bastante del, del lago. Eh, y, y este año la ventaja es, tuvimos muy poca nieve, pero la ventaja es, este, es que lo, el cauce del río este, estaba húmedo, entonces no hay tanta, tanta filtración, ¿entendés? Entonces lo que vino se optimizó todo. Y después vinieron esas lluvias que tuvimos, que entró mucha agua, entraba entrando 75 metros cúbicos este, eh, al lago y estaban saliendo 80, ¿viste? Así que, o sea, se está manteniendo. Pero por eso nosotros tenemos como alternativa la, el río. El río sí está lindo, el río está muy, muy lindo y tenemos la playita que... que teníamos a de 100 metros, ahora la ampliamos casi 500 metros. Y está, está muy lindo ese lugar. Martín, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, le agradezco mucho y es bueno que ustedes difundan el turismo. Así que les deseo un buen año.